有时 Noches, mi gente. Muy buenas noches a mis amigos, mis amigas, mis colegas del metal. Muy buenas noches a todos y todas los que nos están sintonizando a través de metalpr.com. Les saluda su amigo Dark Neruda. Se estamos transmitiendo. Desde Spring, Texas, como todos los domingos, esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Y bienvenidos a todos los que nos sintonizan. Hoy domingo, otro domingo más de puro metal del que le gusta a usted y del que me gusta a mí. Hoy vamos a tener muchas cosas chévere. Vamos a tener、um, Heavy Metal clásico. Heavy metal no tan clásico y heavy metal de la nueva generación. Tendremos también nuestro acostumbrado bloque de metal en castellano y algunas sorpresas más. Esta noche también estaremos hablando de algunos eventos que surgieron y están nuevos en nuestros calendarios. Y haremos una pequeña reseña de lo que fue el concierto de YNT este、eh, pasado miércoles. Aquí en Houston, Texas, ok. Así que、eh, hoy tenemos muchas cositas para compartir con ustedes. Como todos los domingos, los invito a que usted forme parte de nuestro chat en vivo en Heavy Metal Mansion. Usted simplemente tiene que、eh, conectarse con metalpr.com diagonal en vivo. Y ahí podrá usted entrar directamente al chat. Simplemente pone su nickname y entra a la plataforma de Heavy Metal Mansion para compartir con los muchachos que están ahí、eh, compartiendo opiniones, comentando y haciendo algunos chistes. ¿okay? Así que eh, están eh, todos invitados. Hoy no voy a hacer la salvedad de que no entramos a Facebook porque ya llevamos varios meses haciendo esa salvedad. Y、eh, si e l día de hoy usted no ha entendido que nosotros transmitimos única y exclusivamente por metalpr.com y retransmitimos a través de asaltomatarradio.com, r o c k pues. Eh, eso es un pequeño problema, ok. Pero、eh, bienvenidos a todos los que nos están sintonizando. Ya estoy recibiendo peticiones por aquí por, por mi WhatsApp de Membre, a k gente de Membre, a ver qué puedo hacer.、Eh, así que un saludo a toda esa gente, a Juan, que a Rafael, al Sando, que siempre están por ahí、eh, saludando y, y activo, a Larucar. Eh, que también siempre está por ahí, a mi amigo y mi hermano Jaycee River, al lechón atómico, que espero que esté mejor de salud,、eh, y a toda la gente que siempre se conecta con nosotros.、Eh, pero ya comenzamos con algo fuerte. Empezamos con el plato fuerte en nuestra introducción de despegue, y hoy comenzamos con Overkill. Overkill de su más reciente álbum, The Winds of War. Estábamos escuchando el tema Last Man Standing. Un temazo de un extraordinario álbum. Siempre me ha gustado Overkill. Aunque en un momento dado、eh, sentí que como que se quedaron patinando y haciendo más de lo mismo. Sin embargo, este álbum del 2019. Eh, vinieron con un nuevo brío con mucha más fuerza、eh, con temas excelentes me gustó me gustó、eh, este álbum de hecho estuvo en la lista de、eh, mis 20 álbumes favoritos del 2019 así que overkill muy bueno、eh, de este álbum Pero vámonos, vámonos rapidito, sin espera y sin perder tiempo a nuestro primer、eh, bloque de la noche. Nos vamos con una banda que hace tiempo que no sueno aquí. Una banda que he tenido la oportunidad de verlo en dos ocasiones y es extraordinaria. Hace mucho tiempo que no escucho nada de ellos.、Eh, para serle honesto, desconozco si esta banda aún continúa activa. Eso es algo que tengo que verificar. Pero estamos hablando de la banda Primal Fear. Y vamos a escuchar un tema cover de un clásico, clásico, clásico. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Mi gente, estamos de vuelta, estamos de regreso. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show. Y les s a l u d a su amigo Dark Nerudas directamente desde Spring, Texas, transmitiendo a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr. com con bases en Puerto Rico. Y retransmitiendo a través de Asalto m a t a r a d i o Rock.com con bases en Zaragoza, España. Otro domingo más y ya comenzamos con nuestro primer bloque de la noche. Eso que estábamos escuchando en la apertura de nuestro bloque era nada más y nada menos que Primal Fear. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a esta gente. Como les dije. Tengo de asignación investigar un poco、eh, qué ha pasado con Primal Fear, si continúan activo o no. Hace mucho tiempo que le perdí el hilo.、Um, estábamos escuchando un cover que estuvieron haciendo de nada más y nada menos que de Rainbow、eh, en la era de Ronnie James Tio y esto se llamaba Kill the King. Hacen una excelente interpretación. de este tema esto aparece en el álbum jaws of death de el 1999 esos eran los alemanes primal Fear lo próximo que escuchamos era ice earth de su álbum the crucible man estábamos escuchando el tema behold the wicked child Este álbum del 2008, excelente álbum de Ice Earth. Y cerramos, cerramos nuestro bloque de la noche de hoy, nuestro primer bloque de la noche de hoy, con una banda que también hacía mucho tiempo que no escuchaba.、Eh, y estamos hablando de los alemanes Chinchilla, de su álbum Hover Scope. Estábamos escuchando Heaven or Hell del 1998. Una extraordinaria banda, Chinchilla. Es, es una lástima que no hayan tenido la exposición y la popularidad que han tenido otras bandas、eh, alemanes. Pero es,、eh, siempre ha sido una extraordinaria banda que a mí me ha gustado mucho. Pero no es una banda. Que se escucha con mucha frecuencia por ahí, ok. Así que estábamos escuchando a Chinchilla de su álbum h a r o Scope de 1998, Heaven or Hell. Un excelente temazo, ok. Muy bien, mi gente.、Eh, mucho evento, mucho evento para el 2020, mucho álbum nuevo. Eh, no solamente de, de las bandas de la nueva generación, pero también mucho álbum nuevo、eh, en las bandas clásicas. ¿okay? Ya por ahí se anunció el álbum nuevo de Testament y、eh, hay un tema por ahí que está sonando、eh, y suena muy, muy bueno. Si el álbum completo está a ese nivel. Eh, me parece que Testament regresaría a lo que fue en un momento dado una gran autoridad en el trash metal,、eh, ya que en mi opinión personal, pues también、uh, Testament cayó en, en estas lagunas de, de hacer un poco de lo mismo y nada, nada sorprendente ni tan atractivo, no es que no sea buena música, pero. Eh, a veces las bandas, pues graban por grabar y como que no, no、eh, hacen nada extraordinario. Este tema me parece muy, muy bueno. Y si el álbum está a ese nivel, pues eso sería una gran、eh, aportación al trash. Ok, muy bien, pero nada, vámonos, vámonos directamente a nuestro segundo bloque de la noche. Eh, voy a comenzar este bloque con una banda、eh, que no es nueva es una banda de los 80、eh, grabaron dos álbumes、eh, en la época del 80 después eh, regresaron eh, en el 2015 y se desactivaron y volvieron a reactivarse、eh, ahora y lanza acaban de lanzar ahora en el, en el 2020 un álbum que se llama p o s t u r e guys y estoy hablando de una banda que no es, es de estas bandas que tú dices son brutal es una banda excelente extraordinaria pero es una banda que por alguna razón que desconocemos no han adquirido la popularidad la fama la difusión、eh, que han adquirido otras bandas que quizás no están al nivel musical de ellos Y estoy hablando de la banda Mindful Sinner,、eh, que acaba de lanzar en el 2020 un álbum que se llama Poacher Guys. Vámonos con Mindful Sinner y el tema Poacher Guys de su álbum Poacher Guys. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show a través de metalpr.com. Yes sir, we are back, my people, we are back Estamos de regreso Para aquellos que nos han sintonizado un poco más tarde Usted está escuchando Heavy Metal Bunker Radio Show Les saluda su amigo Dark Nerudas Y hoy, como todos los domingos Estamos compartiendo con ustedes、eh, Buen Heavy Metal Desde que nos apasiona a usted y me apasiona a mí Eh, les dije ahorita, estuvimos hablando ahorita un poquito de Primal Fear、um, y ya mi asignación está hecha.、Okay? Eh, aparentemente Primal Fear sí continúa activo.、Eh, su último álbum Apocalypse fue en el 2018.、Eh, también a finales de 2018 lanzaron un single que se llama Crucify Me. Así que enhorabuena, Primal Fear, que hacía tiempo que no escuchaba de ellos y continúan、um, activos. Yo tuve la oportunidad de verlo en dos ocasiones en el From Power USA en Atlanta y es una banda de cuatro pares.、Eh, también creo que aparecen en el tour de Symphony X、eh, y vienen para Houston. Así que. Tendré la oportunidad de poderla ver Primal Fear por tercera vez y esta vez con un trabuco brutal junto a、eh, Symphony X y Firewind. Así que un manjar. Bien, vámonos a、eh, hablar un poquito de este otro bloque, de este segundo bloque que hemos、eh, lanzado en la noche de hoy. Eh, y lo comenzamos con la banda Mindless s i n n e r Estaba comentando ahorita、eh, que Mindless s i n n e r es una banda que comienza,、eh, o, o por lo menos lanza su primer EP en 1983. Lanza、eh, un álbum en el 86 y un álbum en el 89. Después de eso se inactivan y regresan en el 2 0 0 5 Con un álbum que se llama The New Mazaya,、eh, no sabemos si se, si se desactivaron o estaban t u r i a n d o por ahí, pero、eh, hasta ahora el 2020 lanzan un nuevo álbum que se llama p o r c h g u e s Y de ese álbum, p o r t u g u y s e estábamos escuchando precisamente el tema del álbum: una banda con un poder que cuando la escuchamos.、Eh, Suena como si estuviesen en sus mejores tiempos los 80. No han perdido el poder, la profundidad ni la agresividad de su música. Me gustó mucho este álbum y me alegra mucho que bandas como Mind t e Seller estén activas por ahí.、Um, después、eh, continuamos este bloque con la banda、eh, precisamente f i r e w i n d Ahorita lo mencionamos. Firewing, la banda del gran guitarrista Gos G.、Eh, de su álbum Allegiance de 2006, estábamos escuchando precisamente el tema Allegiance. Así que、eh, Symphony X, Primal Fury y f i r e w i n d van a estar juntos en conciertos por acá, por Houston, Texas. Ya les hablaremos un poco de ese manjar. Y cerramos este bloque con la oscuridad y la fuerza de nada más y nada menos que Ronnie James Dio. De su álbum l o c k Up the Wolf, estábamos escuchando el tema Walk Up the w a l l de 1990. Una de esas joyas que nos dejó delegado nuestro gran Ronnie James Dio. muy Bien, mi gente, vamos v a m o s a continuar、eh, con un próximo bloque musical. Nos vamos a ir ahora con、eh, un bloquecito de、eh, el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son bandas de la nueva generación con alta influencia de las bandas clásicas de los、eh, 70 y 80, pero con su propio、eh, color con su propia、eh, forma d estructura e y con su propio acento nos vamos a ir con una banda、eh, griega esto es una banda de grecia、eh, su último álbum su segundo álbum porque solamente tiene dos álbumes、eh, es del 2018 y se llama t h e las t king y esta banda se llama r e g i r t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 Como todos los domingos, compartiendo del mejor heavy metal del que le gusta a usted y me gusta a mí, compartiendo algunas cosas、eh, clásicas y algunas cosas nuevas. Y en este bloque, precisamente, estábamos trayendo algo bastante reciente.、Um, este bloque. Como、eh, dije a final de año,、eh, voy a tratar de en todos, o por lo menos en casi todos los programas, incluir un bloque de、eh, metal de la nueva generación, específicamente de lo que se conoce como el New Wave of Traditional Heavy Metal, que son bandas de la nueva generación. Que、eh, se han mantenido desarrollando el género del traditional heavy metal. Bandas con alta influencia de bandas clásicas, pero que mantienen su propio acento, su propio tono, su propia forma en、eh, los años modernos. Son la gente que va a cargar con la batuta y la antorcha del heavy metal cuando nuestros iconos ya no estén en la escena. Y comenzamos este bloque con una banda. Esto es una banda de Grecia. Es una banda、eh, que se llama Raging h e a r t Esta banda comienza、eh, en el año 2002.、Eh, su primer demo lo lanzan en el 2006. Un demo que se llama In the Name of God. Luego su primer álbum lo lanzan en el 2010. Que se llama Raging h e a r t Y su más reciente álbum, por lo menos el último álbum,、eh, se llama The Last King, que fue en el 2018. Y precisamente de ese álbum estábamos escuchando la canción tema The Last King.、Eh, esto es una banda que suena súper, súper bien, súper poncha, súper fuerte, bien acoplados, extraordinarias composiciones. Es una banda que desde que la descubrí eh, suena eh, y me gustó mucho, mucho, mucho.、Okay? Así que quise compartir con ustedes. Aquellos que quieran、eh, escuchar música de la nueva generación, pues ahí tienen una banda para que le den oído.、Eh, la próxima banda que estábamos escuchando. Se llama Night Fear. Esta banda es de España, específicamente sus bases están en Madrid, España. Esto es una banda que comienza en el 2008. En el 2012 lanzan su primer álbum que se llama Inception. En el 2015 lanzan su segundo álbum que se llama Drums of War.、Y Tienen proyectado para este próximo 5 de febrero、eh, lanzar a la luz pública lo que será su tercer álbum, Apocalypse. Ok, así que、eh, pendiente a la salida de este álbum, ya en YouTube hay algunos temas、eh, que salieron、eh, y se oye brutal. Así que. Tan pronto salgan estos álbumes, pues estaremos compartiendo con ustedes algo de, de esta banda que se llama Night Fear. Y también estábamos escuchando, cerrando este bloque, la banda Ambush. Ambush es una banda de Suecia. Ambush comienza en el 2013.、Eh, En el 2013 precisamente lanzan un demo.、Eh, en el 2014 lanzan su, frime, su primer álbum que se llama Firestorm. Y en el 2015 lanzan su segundo álbum que se llama d e s e c r a t o r Tienen proyectado para el 15 de marzo lanzar su tercer álbum que se llama Infidel. Así que estaremos pendiente de ese álbum cuando salga. Ambush es una extraordinaria banda, también del movimiento del New Wave of Traditional Heavy Metal. Así que ahí les dejé tres bandas de la nueva generación、eh, y música nueva, música acabando de salir del 2020 en este.、Eh, Bloque estábamos escuchando de Raydenheart el tema The Last King del 2018.、Eh, de Night Fear estábamos escuchando el tema Path of Victory del álbum Drums of War del 2015. Y de Ambush estábamos escuchando el tema Possessed by Evil de su álbum t h e s e c r e t w a r del 2015. Así que, mi gente,、eh, eso es lo que teníamos en nuestro、eh, bloque de la nueva generación, bloque、eh, con música reciente. Pues vámonos, vámonos con el próximo bloque. Y en este bloque nos vamos con metal en castellano.、Eh, Dese de e que me gusta mucho, que también le gusta al Jaycee River y al Lechón Atómico. Y también a mucha gente que conozco por ahí que está conectado a nosotros, le gusta, le gusta mucho el metal en castellano. Y vámonos con una banda que se llama Muro, pero esta vez nos vamos a ir con un tema cover de su álbum Corazón de Metal, un cover de la banda YT, y esto se llama Por Siempre. スタ年トです。 Máxima concentración en la historia del heavy metal, a m b i é n puesto t s e ñ o r e s el metal no está muy a t o Participación activa en los eventos.、El、primer encuentro metalero de metal. metal. metal. El, <tose> Puerto Rico Y in Puerto Rico Show the world What Puerto Rico is all about luz, Puerto Rico Puerto Rico NUMERO 1 uno, Y esto se llama Las i s l a del Metal Juntos Vamos a construir Un continente diferente Sin m i e d o Que mucho SAMO COÑO It's a long way To the top If o u w a n a r o a roll Heavy Metal Mansion Pasado Presente Y futuro Del Metal En Puerto Rico Ay, ay, ay, ay, ay Qué tronco de bloque de metal en castellano nos hemos tirado. Muy bien, mi gente. Ese bloque que acabamos de escuchar comenzó con la banda Muro. De su álbum Corazón de Metal, incluyeron un cover de la banda YNT de su canción Forever. Eh. Que la traducieron、eh, muy bien, como por siempre.、Eh, cuando yo escuché esta canción por primera vez, me sorprendí、eh, de que una banda como Muro,、eh, que es de un heavy metal bastante agresivo y fuerte, haya incluido una,、eh, un tema、eh, de la banda YT, n que aunque sí es un prototipo de heavy metal, pues es un poco más. Eh, melódico y un poco más comercial.、Eh, también me, sorpen, me sorprendió、eh, lo bien que está interpretada esta canción musicalmente. Y、eh, la letra es bastante fiel a la versión original que es en inglés. Así que me encantó este, este cover de Muro. Y esto era de su álbum. corazón de metal、eh, del 2000、um, del 2000 era este álbum que ¿okay? después nos fuimos con una querendona clásica en español los ángeles del infierno de su álbum diabólica del 1985 nos fuimos con un temazo que se llama con las botas puestas Y cerramos este bloque con otra de las bandas querendonas del heavy metal en castellano. Y esto era Tierra Santa. De su álbum legendario del 1999, estábamos escuchando El Bastón del Diablo. Uno de mis temas favoritos de siempre. De、eh, Tierra Santa. Así que ahí teníamos este bloque. De、eh, metal en Castellan, o ¿okay? muy bien, gente. Vamos a hablar de algunos eventos que tenemos en agenda.、Eh, algunos que nos han llegado n u e、eh, v o y comenzamos、eh, con Overkill. Overkill que、eh, tiene una gira con Exorder. ¿okay? Eh, y están, esta gira、eh, comienza el 26 de febrero y estarán el día 6 de marzo en Houston, Texas, en el Warehouse Live aquí en Houston. Así que tenemos,、eh, tendremos e e m o s t n aquí a、eh, Overkill.com Exorder. Tremenda,、eh, tremendo bando. México,、um, Striper va para allá en su gira 2020, comenzando este mes febrero. El 20 de febrero estarán en Ciudad México, el 21 en Chihuahua y el 22 estarán en Monterrey, México. Así que, la gente de México que quieran ver a Striper, entren a la página para que sepan cuáles son. Los venues, los costos y todo.、Um, el sábado 30 de mayo en Puerto Rico, en el Anfiteatro Tito Puente, estará el Rocking Vivo 3 con las bandas Kicks, Vixen, Orograph y Slaughter. Si usted es de los que se quiere disfrutar un poco de la nostalgia de los 80, Pues aquí tienen un excelente evento. Y si se mantiene el anfiteatro como el venue, es un extraordinario sitio para disfrutar de este tipo de evento. Muy bien, abril 18 en el White Oak Music Hall en Houston, Texas, se estará llevando a cabo el Hells Hero 3. Un festivalazo de cuatro pares. donde estarán bandas como Riot Act, Riot City, Traveler, Smolder, Slugfest, s Hunt, Cham Eternal Champion,、uh, Gatekeeper, Altar of Oblivion. Tendremos una de las leyendas del New Wave of British Heavy Metal, Satan. Y como headliner y cierre tendremos la leyenda del Doom Metal, Candleman. Así que esto va a ser a abril 18 en el White o c k Music Hall. En Puerto Rico, y esto va a ser el sábado junio 13 en la respuesta en Santurce, Puerto Rico, se、eh, estará llevando el concierto de Midnight. Junto a Midnight estará Night Demon. Dos bandones de cuatro pares. Y como opening local, la legendaria banda Boricua de Puerto Rico Dantesco. Así que ya tienen un eventazo para junio 13 del 2020.、Um, Opet 2020 comienza el 13 de febrero su gira por Norteamérica y estará visitando. Houston, Texas, el 28 de febrero en el House of Blues y ya yo estoy matriculado allí con mi amigo y colega Jay Alamo. Estaremos viendo a Opet en su nueva gira 2020. El sábado 9 de mayo, esto va a ser en el Club 77 en Río Piedras, Puerto Rico. The Accused AD estarán live en Puerto Rico. Junto a ellos estarán la banda vieja Estirpe y Out of Hands. Así que aquellos que sean amantes del punk y del hardcore, ahí van a tener un buen evento. Puerto Rico Open Air. Puerto Rico Metal Barbecue Inminent Annihilation. Eh, estarán las bandas Mass Destruction, Cabal, o m n i f a r i a n Patricia p a g e Esto será. Ah, está Irrational Thought y la banda Ircalia. Diablo, qué manjar. Esto va a ser en marzo 14 del 2020 en la Peña Militar en Camuy, Puerto Rico. Ya la Peña Militar se está convirtiendo en un,、eh, en un eh, venue eh, de respeto y renombre por los eventos que está llevando a cabo para la escena local de Puerto Rico. ok Así que ya escucharon: las bandas m a s s Destruction, Cabal, Omnifarium,、um, Patricia Patient, i r c a l i a y la banda Irrational Thought. 5 dólares de donativo. Y esto va a ser el 14 de marzo del 2020 en la Peña Militar en Camus.、Eh, tenemos por aquí también que a marzo 22 en el House of Blues en Houston, Texas, tendremos a Jay of f a i t h que estará cantando. Eh, estará, esto es como el, el 30 aniversario del de álbum Empire. Y estará,、eh, de hecho, así se llama el tour: se llama Empire 30 Anniversary Tour. Y Jay of State estará cantando en su totalidad los álbumes Empire y Rage of Order. Así que vamos a ver: vamos a ver quién, qué banda viene acompañando a Jay of State. ¿Y cómo le mete todavía j of day a esos dos、eh, legendarios álbumes de queens t r i k e、eh, yo voy a estar allí y voy a ser testigo、eh, porque aunque soy muy fanático de queens t r i k e y su nuevo line up、eh, no puedo、eh, negar que j of day、eh, fue la voz、eh, predominante y potente en los momentos legendarios de la banda y que todavía por lo que he podido escuchar le queda voz el problema de jay of state no es su voz sino su actitud、eh, pero los voy a ver lo voy a ver、eh, así que allí estaré en el house of blues esto es marzo 22、eh, eso es lo que tenemos en agenda por ahora Así que ya que estábamos hablando de Jay of Tate, vámonos entonces con este bloque y, y nos vamos con una banda en el que interpreta como、eh, featuring principal precisamente Jay of Tate y esto se llama Sweet Oblivion y el tema True Color. Estamos acá de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show disfrutando de ese pasado bloque que nos fuimos、eh, un poco ochentero. ¿okay? Lo comenzamos con la banda Sweet Oblivion.、Eh, el tema era True Color de precisamente、eh, el álbum、eh, Sweet Oblivion. esto es del 2019 y esto es、eh, una banda con base en italia、eh, donde j e usted es su、eh, cantante principal un excelente álbum、eh, j e u s t e interpreta impecablemente en ese álbum con una voz poderosa como en sus mejores tiempos、eh, así que muy muy buen muy buen tema true cover después nos fuimos ochentero nos fuimos con europe de su álbum out of this world de 1988 nos fuimos con el tema let the good time rock me gusta mucho ese álbum que, aunque mucha gente no lo crea me gusta más ese álbum que el álbum de final c o u n t d o w n De hecho, de, el álbum de Final, de Final Countdown es el que tiene, pues, básicamente,、eh, los grandes éxitos que hizo a Europe pues, convertirse en, en la banda famosa con la exposición、eh, que tuvo. Pero musicalmente hablando, Out of This World para mí es、eh, una joya, es un extraordinario álbum. De hecho,、eh, Europe no tiene álbumes malos, todos los álbumes de, de Europe, unos más, otros menos, pero todos son、eh, de muy buena calidad, aunque no todos han tenido la exposición y la difusión、eh, que tuvieron sus、eh, discos en los 80, pero son muy, muy buenos álbumes.、Eh, y Joey Tempest、eh, mantiene una voz impecable en cada uno de ellos. Después nos fuimos con un clasicón, nos fuimos con Fastway y el tema After Midnight. Esto del soundtrack de la película t r i c o Trip de 1986. Buenos y viejos recuerdos de Fastway. Así que mi gente, no tengo tiempo para más.、Eh, ya mi relojito de arena se agotó. Eh, por ahí está haciendo fila el lechón atómico con su nueva lechonera del rock esperando para entrar en escena. Así que muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, a todos los que pude saludar、eh, a través del chat, a todos los que pude、eh, saludar y mantenerme en, mantenerme en comunicación a través del WhatsApp.、Eh, hoy. No pude entrar a Facebook、eh, para saludar, pero ya la semana que viene、eh, estaré allá saludándolo s desde el Heavy Metal Bunker Studio. Así que muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Que febrero sea un mes mucho mejor de lo que nos trató. El mes de enero, cuídense mucho, trabajen mucho, ganen más y beban bastante. Les saluda y se despide de ustedes, Dark Nerudas. Hasta la vista. Baby.